lo que vi o lo que viví? Dos. <risa> no, marchen. Anoche le digo a mi, mi pareja, ¿no? Este, no sé si se les ha pasado a ustedes, por ejemplo a ti, que pues quieres eh, tener el delicioso y pues tu pareja te dice estoy cansada. Uh. Entonces le digo, oye, pero si apenas este, pues no marches, tenemos mucho tiempo que no lo hacemos el delicioso. Y me dice, ¿cómo, violín Hace cinco minutos lo hicimos. <risa> Es que soy de Jalisco, ¿qué quieren que haga, paisanos? Y entonces, me dijo que estaba cansada. ¿Será una excusa o será la realidad o el motivo verdadero de que cuando te dice tu pareja estoy cansado o cansada, ¿Es el, real, el motivo verdadero o qué estará pasando? Porque ¿Tú yo nunca tengo. ¿No le das excusas ahí? Eh, no, fíjate que no, yo nunca le doy excusas. O sea, yo nunca. Así esté dormido, esté cansado, así no esté en la casa. <risa> ¿Quién esté? <risa> Pero, ¿quién, o sea, es, ¿quién empieza más? Porque a lo mejor también la mujer dice: Estoy cansada porque el hombre siempre quiere empezar todo y siempre está como de hostigoso y siempre está ahí de enfadoso. Entonces te dicen: Ay, otra vez. Espérate. Yo. Yo, hija, yo yo yo soy la persona que siempre este deseo, ¿no?, tener el delicioso, sí, sí. pero ¿será ese el, el motivo de excusa o qué motivo de excusa te han dado a ti para no darte el delicioso? Para ver si estamos en la misma página o año, yo ando mal. <risa> <risa> ¿O le das asco a tu mujer? No, no, como asco. El si no te doy asco a ti, DJ, te vivir todos los días conmigo. <risa> Entonces... ¿Pero cuántos años llevas tú y tu 20... esposa? ¿Cuatro, ver, ¿no? 25, creo que 25 años ya De casado wow, que aguante. Es lo mismo, no te aburres de comer la misma carne La misma hamburguesa todos los días O pues si no se agüita del huevito que le andes, ya no todos los días. <risa> <risa> y tú eres el chismoso mitotero Que dijiste, trajiste eso aquí a la radio DJ. Entonces eh, ¿Será motivo o una excusa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te dicen a ti? ¿Qué motivo o excusa te dan para no darte el delicioso? A mí me pasó anoche Entonces dije ¿Será la realidad o solamente es de que se quiere dormir? Porque hay parejas que se, se hacen las dormidas también. Sí. ¿A y ¿A también letra? los dormidos, sí, oh, claro. No quieren irse a acostar, se quedan mirando la tele afuera. Ajá, viendo el Netflix. <risa> Ajá. Para ver si se duerme el otro primero <risa> ¿tú Todo lo haces, ¿eh? Todo lo que he visto en la casa de Tú Berlín yo. <risa> No, pero también la excusa No es ni esa excusa, es que de verdad Estamos cansadas las mujeres, a veces se cansa uno de. Te... Bueno, yo no tengo hijos, pero de cocinar De limpiar, de la vida cotidiana Del trabajo, pero... te cansas y, el, y siento como que el vato siempre está listo Porque como okay. él no limpia No cuida a los niños, no hace nada de eso Más que ir a chambear y llega a la casa Se asienta bien a gusto, pues ya no, como no, Espérate, trabajamos, por ejemplo, hay gente que trabaja en la construcción, en la agricultura, hay gente que trabaja de chofer que es muy cansado también, hay este hombres que trabajan en la pintura también, pero pues también necesita uno, por ejemplo, darle mantenimiento a su voz, Volkswagen. Por eso, pero ya en la casa en sí, eh, perdóname, pero las personas que yo conozco no se enfocan en su casa, a lo que me refiero es a limpiar la mesa, los trastes, los niños. Uy, no se vayan okay. a cansar de eso. En, entonces. Pero por ¿cuál? eso está cansada la mujer. Entonces, ¿cuál es la excusa o motivo que te da tu pareja para no darte el delicioso? Mándalo, por favor, grabado con tu voz por Instagram, arroba, el show de Piolín. Ahora entiendo por qué tienes espinillas hoy, ¿eh? Yo pensé que eran las, este, ¿cómo se llama? Las vejigas del mono. ¡Ay, qué asco! Diviértete con el show más... ¡Chido, chido, chido! ...de la radio. El show de violín. El show número uno del país. Oye, ¿por qué me sentiría yo tan cachondo? No sé. ¿No será que en lugar de sacarte sangre te están metiendo la mía? No, hombre. ¿Cuál es el motivo, la excusa o la razón por la que a ti no te dan cuando pides el delicioso? ¿Pero qué te pasó? También pasó que anoche le dije, oye, mi amor, ¿sabes qué? Como que hay que traigo en el ombligo, le dije. Y ya me dice, ¡ay, estoy cansada! ¿Será esa una buena.? ¿Razón por la no darte el delicioso? Creo que es la manera como tú comienzas mm. Ahí diciéndole que me pica el ombligo Pues no, Piolín No, pues eso no le dije, no marches, tampoco no soy tan menso ah. <risa> <risa> ¿Pero cómo le dijiste? ¿Cómo comenzaste todo? Le dije, no, pues empezaba así como a besarla, pauchón, así <risa> En el brazo Así en el brazo Y luego, luego, ¿qué dicen las mujeres? Ya vas a empezar, ¿Eh? no marches O sea, espérate, ya plácate ¿Eh? no marches Ya sélo, ¿para dónde vas? Y le dije, pues entonces, ¿sabes para pa, pa dónde voy? ¿Para qué me detienes? A <risa> preguntas, dile. ¿Y no le dijiste cosas bonitas? Ah, como no. Le dije, mi amor, es la mujer más hermosa que he visto, ¿no, Marches? Contigo de harina y huevo. Y lo dice, pues... no, no, oh, ahí está. ¿Qué? Ahí está el detalle, eso no se dice. Mira, Bella de Demner, Colorado, dice que porque nosotros los hombres lo pedimos mal. Oh. es Por eso no, no nos dan a nosotros uh -huh. Ok, entonces mmm, Llámanos ahorita al 1855 570 ¿Cuál es el motivo La razón o la excusa por la que a ti No te dan para delicioso uh. Será una buena razón cuando te dice tu pareja Oye, pues estoy cansado O cansada sí. Mira lo que dice el compa, el vato 69 Así se llama Por Instagram, <risa> arroba el show de Piolín <risa> Yo pienso que tú eres el único de Jalisco que pide Yo agarro, me vale 10 de mayo Si le duele la cabeza o le duelen las patas O le duele lo que le duela, yo agarro No pido <risa> No, pues está muy mal eso Muy mal eso, no, pues eso es Si no estás tratando un animal tampoco Si era un animal se le debe tratar bien bonito sí. Imagínate eso, a tu pareja nomás Por eso sí. la esposa no les quiere dar Porque ustedes son bien abusivos y nomás Ajá. No les importa, además a veces los hombres Nomás se quieren quitar las ganas y no les importa Si la mujer lo disfruta, si le está gustando Ajá. Nomás es ustedes y vámonos y ya Es que ustedes los hombres violinos quieren agarrar Como si fuéramos un objeto Porque ustedes son ob objetos <risa> ¿Sabes cómo, cómo le hago yo? ¿Cómo le haces tú? Yo le digo, hey, ¿sabes qué? ¿Qué tal si vamos a cenar solo tú y yo, mm -hmm. sin los niños, y vamos a cenar y ya la comienzo a emborrachar ahí en la cena? Ah, qué bonito. ¿verdad? Y yo no hablo, solo la escucho, aunque no estoy escuchando nada, pero nomás miro que está moviendo la boquita y la boquita y la boquita. Yo hice lo mismo. ¿Y qué pasó? Se quedó dormida tu esposa. <risa> Ya que es valiente de la cena, no en el carro la voy sobando la mano, la pierna, ah. y en la casa se va a bañar, y es, ah, Ay, no, pero bien llena una amigo, después de verte aventado 12 tacos de pastor. No, uno está inflamada también. 12. Oye, pero neta, primero la empedas para que ya sabe, o sea, ella ya, ya empeda, ya te okay. da lo que quieres. Sí. Sí, vamos a escuchar lo que dice el camarada este, que dice que tampoco le dan pal delicioso a él. A ver. Inferior. A mí me lo niegan porque, según me parezco al piolín, <risa> y Para acabarla también me llama Eduardo. Saludos a todos. Ahí me saludan a Don Casi Muerto. Digo, y Don Casimiro. Muy bien, a él dice que este, le dan, bueno, no le dan por la razón de que eh, se parece a mí. Pero mira, lo que dice el Cisco, fíjense nomás lo malo que hace él Dale. para que su pareja no le diga que no cuando él pide el delicioso. A veces no es excusa, compa, pero si está cansada, pues entrele con un masajito y ya le va a gustar otro masaje en otra parte, si ¿sí sabe lo que le va. Perfecto. Ok, pero sigue el vato, ¿eh? escuchen. Yo empiezo con un masajito de los pies y ya voy subiendo para arriba, y si ya saben. Ay, pero luego te dicen, ya vas a empezar, no marches. O sea, papuchón, así pasa con las parejas, camarada. O sea, yo ya no sabemos si es la realidad, porque una de las cosas que yo creo que sería bien importante es, por ejemplo, ok, si no me quiere dar para el delicioso... Eh, dime cuándo, o sea, qué horas Para que así no. de esa manera no molestarte es que... No quitarte el sueño Y luego uno se va todo aguitado como si fuera pingüino de, no, En el no desierto acuerdas, Hay que encantar a la mujer por el oído Le tienes que decir cosas bonitas O pues yo ¿Te le, le digo una y luego, Vámonos Ah, Oye, pero más. Tú también, Piolín, también le tienes que ir acá a dar su masaje todos los días, no nomás cuando quieres, tú ya sabes qué. No, y si lo hago. Me gustaría escuchar la versión de tu esposa. Sí, qué bueno. <risa> Oye, ¿por qué no dejamos a una mujer que opine? Eh, vamos con Josy, que también tiene opinión. Eh, oh, Josy, ¿por qué razón, mi reina, tú a veces no le das pal delicioso a tu pareja, Josy? Te voy a hablar por mí. Yo no le doy cuando no tengo ganas, simplemente. <risa> Porque de todas maneras, mira, los hombres dicen, ay, yo siempre ando buscando mi mujer, pues sí, pero si nosotros las mujeres uh, hiciéramos que nos dieran sexo, como dirían, no nos alcanzaban, porque a pues, ustedes se les para cada vez en cuando, nosotros cada minuto estamos listas. Entonces, pues simplemente, pues no, no tengo ganas de la verdad. ¿Para qué quieres que te lo finja? Y te <ríe> como que estoy, uh, no, no, no, me, no tengo ganas. Entonces, ¿para qué voy a hacer una cosa cuando no No creo que sea bueno fingir, verdad? Y Violin, si yo te lo, por, te por eso le engañan a la señora, porque el, <ríe> la señora tiene que estar dispuesta, las mujeres y los hombres, a atender a su pareja. Piolino acaba de decir unos minutos: él nunca le ha negado el delicioso a su pareja, porque así debe de ser. Eh, o sea, Piolín, ¿lo han negado? No, nunca le he negado yo ahí a la hora que sea Pero a su pareja de la radio No, pues... no, mi esposa, no marchen Señora, ¿está de acuerdo con lo que dice don Poncho el Corrado? Eh, no, yo pienso que es, es eso Este, Ustedes se les para allá Y por eso cuando se les para Pues ahí quieren usarlo Entonces, Como nosotros a la hora que fuera la, la, la podemos usar Entonces también, ¿para qué fingir? Yo no sí. voy a fingir no, para pero nada. Pero ya que nada. tenemos a una mujer... La señora está mal, Piorichotelo. ¿Cómo le gustaría a usted que su esposo iniciara? La señora ya Frigia. Mira, yo estoy yo estoy soltera, desde hace 20 años no tengo marido. Ya ves, Piorichotelo, por esa razón. O sea, ¿para qué llame entonces no. ahorita? Llame rato. <risa> Diviértete con el show más. Chido, chido, chido. de la radio! El show de Piolín El show número uno del país Ahorita regresamos con más ¿Qué es lo que dices? Aquí en el show de Piolín ¿Cuáles son los motivos, las excusas que tú le das cuando te piden así el delicioso a tu pareja? Mándalo por Instagram, arroba Oye. Joplin, grabado con tu voz. Mira, Cecilia dice que también se hace la dormida. Ok. Pero es... escucha, ¿por qué? Ah, no, no, no, no, espérame, al regresar, te digo que espérate. Este camarada se adelanta, cacha, por jala los pelos, hija. Estás viendo y no ves, DJ. <risa> Entonces, en solamente minutos, eh, vamos a tener también lo que dice la señora Cecilia, que es una ama de casa también y una buena amante. Eso sí. <risa> <risa> Hasta a mí me ha tocado, confirmo. ¿O ¿Oh, sí? <risa> Así es que, al regresar, ¿cuáles son los motivos o las excusas que tu pareja te da cuando, por ejemplo... Ella no te quiere dar el delicioso. O también los hombres, ¿eh? Sí, también cierto. se niegan a darle el delicioso. Tú que estás escuchando el podcast y quieres participar en Pregúntale a Piolín. Pregúntame, Cáun, pregúntame. Solo visita arroba el show de Piolín en Instagram y hazle la pregunta que siempre le has querido hacer. <risa> ¡A hermosa! Más adelante vamos a tener... a um, Una persona experta en parejas Que nos diga si es un buen motivo Cuando tu pareja te dice que no quiere tener delicioso contigo Cuando tú lo estás pidiendo a gritos Me Excusas Y te dice, ¿sabes qué? Pues este... ¿En realidad tú cansada sí. o te dice, ahorita necesito yo solamente un espacio, por favor, déjame ahorita este dormir? O sea, ¿será una buena excusa el decir que estás cansada cuando te pide tu pareja que le des el delicioso? Porque a ti no te dieron anoche y andas frustrado, ¿verdad? No, no ando frustrado, simplemente este, ando tomando mucha agua. Y tengo una pregunta, ¿qué siente el vato cuando la esposa lo rechaza o cuando no le quiere dar? A ver, Billie. Uy, mi reina. No, pero ya en serio, ¿eh? ¿En serio? ¿Se siente bien gacho, hija? ¿En el momento el... o después? Oh, no, no, no, en el momento. Sientes como que no marches. Porque es como, por ejemplo, hija. ¿Sientes que no te quiere? Es como, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, ¿ok? Ah. Es como cuando te vas a aventar, mi reina, unos aguachiles. Ok. Y no encuentras las tostadas. ¿No sabe igual o qué? Sí, ¡Oh, no marcha Se siente bien gacho. Y y porque es un complemento, es, una, es, es un deseo. Entonces, O sea, es por como que razón... te quedas con el antojo así de que ¡ay, ay, ay! Sí. Y luego al final no están los aguachiles. Correcto. Así imagínate. O sea, que tú traes ganas de aguachiles. Ya. Entonces, vamos a hablar con una persona que va a decir este, qué hacer si es un verdadero motivo más adelante el que te digan... No te voy a dar el delicioso porque estoy cansado o cansada. Y mira, estaba leyendo que dice que negarle e intimidar a tu pareja mm. causa infidelidad. Pio Lichotelo, por esa razón es mejor tener un amante porque ella nunca te dice que no. Es... No, no, esa no, no esa es una excusa muy barata, muy de, que no vale la pena. Bueno, a, a mí también, fíjate que Pio este, mi pareja me, me, o sea, me, me da excusas también. este, Me dice que, ay, me duele la cabeza. O sea, ¿así me dicen ¿Sí? Que me duele la cabeza. Sí. Me dice que me duele la cabeza porque yo, o sea, yo le doy excusas a ella. Oh, usted le dice que le, da, que le duele la cabeza. ¿Y por qué le duele la cabeza a usted? Es que a veces me pongo un calzón bien apretado. <risa> Don Poncho, por favor. Oh. ¿Qué es eso? Oye, y Cecilia nos mandó un audio que ella también se hace la dormida. A ver, es una mujer, ¿eh? Aunque tenga voz de hombre. ¡Ja, <risa> Yo me hago la dormidita, pero porque así me gusta que me agarren. Oh. Ah, pero cuando está cruzando por la frontera. <risa> la mataron. La mataron, la mataron, la mataron. Sí, Oigan, solamente un minuto vamos a tener el Casimiro que se va a dar chistes. Y también el costeño, para que manden su chiste grabado por, con su voz Por Instagram, arroba el y, y sale al aire con los chistes de Casimiro <risa> Ríete Con el show más bipolar de la radio es muy pegriloso Muy pegriloso El show de Piolín El show número uno del país Tírame a todo mi Conejo! tírame a todo mi Conejo! ¡Casimiro es todo! Soy un hombre hecho como caoba porque vengo de buen palo. Écheme alcohol. ¡Vamos con los chistes! ¡Vamos! yo le fíjate que... Fíjate, tú que estás escuchando para que te rías, ¿eh? Para que... Ya quite la cara amargado, amargado. Oh. Estaba un político, andrés, ¿eh? políticos que conocemos nosotros. Estaba un político con otro y le dicen... ¿Cómo van las cosas? ¿Tú crees que vamos a ganar la presidencia? ...del pueblo piojoso... ...te me arrimo perro... ¿Qué? ...le pregunta si sí, el candidato a la presidencia... no ...a su a, a chichincle... ...ahí los políticos... Dice, ...¿tú crees que vamos a ganar este, la presidencia? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Dice, no hombre candidato a la presidencia... ...no se preocupe... ...dicen que cada minuto... ...nace un estúpido... ...dice, sí, pero yo no quiero miembros en el gabinete... ...quiero votos... <risa> Oye, ahí está el costeño esperándolo para que se vinte en un tiro, un ya, Ahí va a ir el costeño, fíjate, te iba a platicar, costeño, qué bueno que hablaste, fíjate. No esperaba que me llamaras. Pero mira, la neta costeño, híjole, lo que... Ay, qué triste la vida mía. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, mira, llega el marido, ¿no? A su casa. Y encuentra a su mejor amigo con su esposa. No. Y le dice el esposo, al mejor amigo de esposa, desdichados, esto me lo van a pagar. Y me lo van a pagar muy caro. Y le dijo la mujer, justo mi amor, porque todo ha subido con inflación. <risa> <risa> ¿Qué inflación? ¿Qué es eso? <risa> a poco Ah, no se mire señor? usted, que consiente la mujer que se miró hey. Allí en mi pueblo, un señor llegó a una casa vendiendo no sé qué cosa Y entró al patio Y vio a una muchacha bañándose en los lavaderos con ropa muy chiquita, ¿va? Y la muchacha sorprendida le dijo Debo decirle que no tarde <risa> y, no. y le dice el señor, pero si yo no le estoy haciendo nada, oiga Y ella contestó: Se lo aviso por si lo piensa hacer. <risa> Sobre aviso no hay engaño. <risa> Apúrese, ahora es lo que vamos a hacer. Mira tú, este. Mira tú, qué pícara la viejona, Costeño. Oye, Costeño. Vámonos ahorita a comprar unas cervezas, compa. Casimiro, no puede estarse quieto. ¡Sea serio! Está ah, bueno. Vamos por unas cervezas y nos las tomamos sin movernos y sin reírnos. <risa> Usted no tiene solución, Casimiro. Ah, ¿cómo le queda? No. El alcohol es la solución, Costeño. El alcohol es la solución. Usted, Casimiro, es como una iglesia abandonada. ¿Cómo? No tiene cura. <risa> ¡Ay, ay, jajaja. Oye, eh, tocando el tema de la iglesia, una monja le dijo al doctor. ¿Por qué le dijo, doctor, a la madre superiora que estaba embarazada? ¿Por qué le dijo a la madre superiora, doctor, que estaba embarazada a la madre superiora? Dice y el doctor, pues, ¿se lo dije para que se le quitara el hipo? Pues sí se le quitó, pero el padre Luis ya le dio un infarto. <risa> <risa> <risa> <risa> y, <sí. risa> ¡Ay, casi miro. ¡Ese está bueno! Eh... ¡Ay, nos escuchamos luego, viejo loco! ¡Adiós, ¡Adiós rata de aljime! <risa> este vato... Lo que vio Pio ¿Tú crees que hay extraterrestres? Pues ya notificaron de que. Lo que acabo de ver es de que ya los chinos hablaron con extraterrestres, que tuvieron comunicación con los extraterrestres. Hay mucha gente, por ejemplo, que sí dicen que han visto platillos voladores. Hay gente que yo he hablado, que me han dicho que han este, sido eh, exportados, que los han llevado ¿Eh? en platillos voladores. Están que... buenos coyotes, ¿eh? Los aliens. No, no, no, en serio, <risa> carna. No, es, es en serio, babuchones. Es lo que yo he escuchado de gente que dice, ¿sabes qué, Pielín? Yo tuve un viaje cuando yo iba caminando, por ejemplo, en mi rancho y andaba yo este, de cacería. Un platillo volador descendió y se iluminó una luz y me llevó. No. Yo hablé con una persona que le pasó eso y es de Michoacán, él. Entonces, ¿será cierto que ya los chinos tuvieron contacto con los extraterrestres y cómo fue que tuvieron contacto? Vamos a hablar con un experto en solamente minutos para que nos diga cómo es que... Un ser humano puede tener contacto con un extraterrestre, ¿qué es lo que utilizan? No sí, sé, creo, ¿eh? ¿Cuáles son las pruebas pero que qué? pudieran decir que es realidad eso? Pero mi pregunta es, ¿por qué ahorita? O sea, que obviamente yo creo en los extraterrestres, pero ¿qué mensaje nos quieren dar de algo? Obviamente algo nos quieren decir, por eso se están acercando tanto ahorita a nosotros. Porque cuando menos escuchaba, ¿te acuerdas que hay un lugar ahí que muy secreto oh, en, las Bellas, 51. en el Área 51? En el Área 51 dicen Ajá. que hay un lugar muy secreto uh -huh. y que supuestamente ahí nadie se puede arrimar y que ahí tiene objetos de partículas de extraterrestres que han capturado. Que porque el ser humano no estamos preparados nosotros para poder ver a un extraterrestre. Entonces, ¿a ti te ha pasado eso? ¿Has tenido comunicación con un extraterrestre o has tenido un viaje con algún ovni? Puedes llamarnos al 1-855-570-5673 o también puedes mandarnos tu historia ¿Qué te pasó? Si viste un extraterrestre o tuviste un viaje en un platillo volador. Yo me acuerdo muy bien que hablamos con una persona sí. hace mucho tiempo donde el señor y su hijo se encontraban ellos cuidando las vacas Allá en México, en un rancho. Y ahí fueron exportados por unos extraterrestres hacia un OVNI. Y él nos platicó y creo que lo voy a buscar. Espérate, no no, no te vayas tan lo lejos. Lo voy a buscar porque creo que lo tengo yo. El señor que nos trajo a la cabina de la radio el pequeño OVNI. ¿Cuál? ¿Recuerdas? Sí, en también. En hielo, en una caja con hielo. Ajá. ¿Qué? El... Esa no me sabía. Creo que yo tengo esa entrevista de un señor que sí. platica su historia. Y la voy a buscar ahorita. Y al regresar vamos a hablar con un experto. Que nos va a decir, señores, si existe este acercamiento de parte de los seres humanos y hay comunicación con los extraterrestres ya. Diviértete con el show más. Chido, chido, chido. De la radio, el show de piolín, el show número uno del país. Familia. En China dice que ya mandaron una señal para poder obtener comunicación con los extraterrestres Y ya le respondieron Vamos a hablar con un experto Jaime Maussan Pero antes tenemos a un señor que dice que él sí vio ovnis y extraterrestres Y escuchen lo que nos dice él Yo lo que vi eh, fueron unos platillos voladores Que en el momento que yo les decía que se aparecieran A los dos segundos se aparecieran Eso fue en un lapso de más o menos unos tres meses. Está mi esposa de testigo y mis chavos más chicos ahí. Ahí les decía yo, eh, al otro día iba y les decía que se aparezca un ovni y se aparecía. Ves Y toda la gente me tira de loco. Todos. Nomás digo así, que se aparezca un ovni y se aparece. A mí me obedecían, le digo, prácticamente yo los mandaba No, no tuve un contacto directo con ellos hablando ni nada de eso Nomás aparecían y ya en el momento después se iban Te, ¿Cómo ahorita, son los OVNIs que tú llamas? Son platillos voladores, como se ven, como toda la gente que hemos visto Ahora ya todo el mundo ya, lo, ya los ve y ya sabemos que sí existen Y, muy, y aún así mucha gente se ríe Se ríen de mí, se burlan ¿Y qué, qué es lo que hacen los platillos voladores cuando los llamas? ¿O qué, ¿Qué es lo que hacen? Nada, solamente se quedan ahí Se quedan ahí conmigo como unos 10, 15 minutos Y se van Y bueno, mi hija más chica también los ha visto Hemos visto cómo se a grandes velocidades llegan y forman figuras en el cielo Una vez contamos como 22, 23, algo así Formando ellos un, un arbolito de Navidad hicieron en el cielo Mi hija los vio, la que está ahorita en la universidad ¿Y por qué los llamas a los uh, ovnis? Bueno, es que ese día íbamos corriendo nosotros alrededor del río Íbamos corriendo y empezamos a ver en el cielo muchos globos blancos. Dice: No, papá, dice: Van, van distintas direcciones. Mira, el aire viene para acá. Ya no estuvimos ahí, estuvimos como media hora, nos dio el cuello. Después ya <coughs> vino otro señor y me dice: ¿Qué tanto ven? Le digo, mire, platillos voladores, se empezó a reír, le digo, mire, ya se quedó ahí viendo y todo eso. ¿Y los marcianos cómo son? No, no, no, solamente el platillo es el único que se ha presentado. Ahora son más famosos como, como lagartos, hay otros que le dicen los grises, otros que son mucho más altos. Yo no creo que se le aparezcan a cualquiera. He visto cosas, a mí se me apareció mi tía sin que se haya muerto, hablé con ella. ¿Pero ¿Por qué se aparecen contigo? No sé, como que yo, yo creo que a lo mejor hay algo, te digo, porque el trabajo también así lo conseguí. Igual de esa manera lo, lo conseguí pidiéndole mucho adiós, a veces ya me desesperé, le besé la a la tierra y ya cuando llegué al trabajo me decían a ti, te estábamos esperando, total que el manager me dijo, sabes qué, yo voy a quedar a ti por ti y yo me equivoqué del trabajo porque yo iba a buscar una donde sean colchones y entre una de Aluminio. Pues felicidades, <risa> campeón, ¿eh? Este camarada dice que wow. vio platillos voladores. Vamos una a hablar flota. con el experto, Jaime Maussan, está con nosotros. Jaime, quien ha estudiado este fenómeno por años y años, que ha viajado a diferentes países. Y Jaime, dicen que ya mandaron una señal. Los chinos, ¿qué significa mandar una señal y que recibieron también una contestación de parte de los extraterrestres? Jaime Maussan. ¿Cómo estás, Piolín? ¿Cómo te va? Qué gusto en hablar contigo. Es un gusto hablar pues contigo. Mira, hasta Lo que yo sé no es de que hayan mandado una señal los chinos, sino que se pusieron a, a detectar la posibilidad de que hubiese algún tipo de actividad inteligente, electrónica o algún tipo de... Las civilizaciones inteligentes en el espacio pues eh, tienen eh, muchas huellas, vamos a decirlo así, huellas electrónicas que permitirían determinar si en algún lugar hay actividad inteligente. Y eso fue lo que detectaron los chinos. En la estrella Kepler 438 eh, detectaron eh, esta señal o esta presencia que podría demostrar que ahí hay una hay una civilización inteligente. El, el planeta que específico fue el Kepler-438b. Es la primera vez que científicos de un país determinan un lugar específico donde podría haber vida inteligente, no y por eso es extraordinario. Señor Jaime Maussan, le habla a Opolio Corrado, ¿eh? ¿por qué dicen que la NASA ya creó un departamento especial que se encarga de investigar los OVNIs? No, no, no dicen, sino que la NASA anunció el, la semana anterior, el viernes, si no me equivoco, o jueves, que estaba creando un departamento para investigar el fenómeno de los objetos voladores no identificados, o como ahora le llaman en los Estados Unidos, el fenómeno UAP o un Identified Aerial fenómeno y esto es lo que está investigando la NASA. La NASA pidió nueve meses para investigar ciertas evidencias supuestamente proporcionadas por el mismo gobierno de Estados Unidos o por la población civil, y entonces ellos darán respuesta con bases científicas. No sé a qué se refieren cuando dicen bases científicas, me da me da hasta un poco de temor, porque cada vez que utilizan ese argumento es para tratar de desacreditar lo que van a investigar, ¿no? Y como es científico y ellos son los científicos, pues nadie puede nadie puede ir en contra de eso. Sin embargo, si hacen una investigación honesta, van a determinar que efectivamente hay una presencia aquí y que no es de la Tierra. Como ya lo han dicho los pilotos y como lo ha aceptado muchísimas personas, ¿no? Entonces, um, ¿existen los extraterrestres? ¿Por qué razón más gente está viendo este tipo de ovnis extraterrestres? ¿Por qué está pasando Porque mucho ha multiplicado, más ha, ahora? Es bueno. verdad, se ha multiplicado la presencia de estos seres. Sin duda alguna se ha multiplicado a partir de el año 2019-2020. Son cada vez más las personas, más las evidencias. Yo recibo evidencias todos los días, Piolín. Todos los días de alguna persona en el mundo que registra esta, estos objetos. Me los envía y yo tengo un noticiero todos los días en la televisión y presento como en ningún otro lugar, creo, eh, estas eh, estas imágenes que, que son muy claras y que claramente están ahí, pues, eh, eh, de alguna manera presentando la posibilidad de que, pues, estamos siendo visitados, no hay duda, no hay duda, o sea, eh, el gobierno tiene evidencias extraordinarias, ya las personas que los han visto lo han dicho, hay grabaciones de, de objetos enormes sobre bases militares, Hay, hay obje, también grabaciones de pilotos de combate con estos objetos a muy corta distancia. Ya no hay duda, nada más que pues aún no sé, tienen el temor, tienen qué es lo que pretenden, pero ya los congresistas están decididos a que se presente la verdad al pueblo de los Estados Unidos y seguramente del mundo, ¿no? Y esto está siendo seguido ahora el 24 de junio en Brasil. Se va a llevar una audiencia también en el Congreso de Brasil para crear una oficina que investigue el fenómeno y lo mismo está ocurriendo en Japón, en Canadá, en Argentina, en Chile y en otros países. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que nos quiere dar los extraterrestres, Jaime Maussan? Eh, que no estamos solos. es Solamente... Es el único mensaje que nos quieren dar Al aceptar nosotros que ahí están, que hay una presencia qué es lo que obliga inmediatamente después a intentar una comunicación Y entonces eso es lo que ellos quieren, iniciar comunicación con la humanidad Yo espero que finalmente tengamos la suficiente humildad para eh, tratar de, de hacerlo Y ahí es donde verdaderamente vamos a, nos vamos a impactar cuando podamos establecer esa comunicación. Y creo que no va a pasar mucho tiempo. Yo creo que en los próximos años, en primer lugar, se va a reconocer que no estamos solos e inmediatamente después se va a iniciar este proceso de comunicación y no va a tardar mucho antes de que haya una respuesta. Estamos hablando con Jaime Maussan, ¿el ¿por qué razón ahora dicen los chinos que ya tuvieron pues un tipo de comunicación con extraterrestres? Y estamos hablando también de que, Jaime Maussan, Elon Musk... Ha mandado cohetes, el dueño de Amazon ha mandado cohetes. Entonces, ¿ellos pudieran saber de dónde vienen estos ovnis de estos extra, extraterrestres? O sea, ¿dónde están ubicados ellos? Sí, bueno, ahorita precisamente la noticia de China es esa, de que eh, ya de, ellos están confirmando eh, la, la, la detección de esta presencia inteligente en la estrella Kepler 438B, en la constelación de Lira. Y este, pues desde luego que ahora se está a 480 años luz de distancia Entonces, no está cerca, no está demasiado lejos Pero no es un lugar al que podamos ir rápidamente Ni tampoco, si mandamos una señal, pues tardaría mucho tiempo en llegar hasta allá Entonces, creo yo que, pues ahora lo que se detectó fue que en ese planeta hay actividad inteligente Y que lo haya decidido decir el gobierno chino es excepcional, es la primera vez que ocurre algo como esto y yo estoy de plácemes, porque ahora tenemos un lugar donde ver en el espacio, donde puede existir seres como nosotros, porque además este planeta, el 438b, es muy parecido a la Tierra, es un planeta muy similar, entonces ahí puede haber una actividad inteligente y esto, pues son extraordinarias noticias para la humanidad. Muy bien, Jaime Mauzan ¿cómo te puede seguir la gente a través de las redes sociales?, Mira, pueden ver mis programas por Mausan TV en YouTube, mi, mi Twitter, donde presento toda la información de lo que está ocurriendo, es eh, arroba Jaime Mausán 1, con un número, Jaime Mausan 1, ahí me pueden escribir y pues básicamente son los dos medios que yo atiendo. ¿Debemos de asustarnos los seres humanos aquí en la Tierra por los extraterrestres? que No, ¿no? al contrario. Al contrario, es la única posibilidad que tenemos de generar un cambio de mentalidad en nuestro planeta, de volvernos más humildes y de empezar a cuidar este mundo porque las cosas están muy mal, este Piolín. Y si no hacemos nada este, en breve, bueno, de hecho ya estamos enfrentando enormes crisis, ¿no? Lo que están pasando ahora en los Estados Unidos, este, esta semana ha habido eventos catastróficos de, de viento, de lluvia, de sequía, de calor. Entonces, son apenas una muestra de lo que podría llegar a suceder. No estamos en un momento crítico de tomar las decisiones correctas para evitar este, que siga la, desarrollándose esta crisis tan grave que, que está ocurriendo en nuestro mundo. ¿Crees que vengan a ayudarnos ellos? Yo, mira, simplemente con comunicarnos con ellos sería suficiente, pero yo creo que si nosotros preguntamos y pedimos... Eh, nos van a dar la, la oportunidad de, pues, quizá recibir consejos o de que nos digan, este, pues, qué es lo que, que ellos piensan respecto a, a un determinado tema, ¿no? O sea, qué hacer con el calentamiento global, qué hacer con la extinción masiva de las especies, qué hacer con el plástico, qué hacer... Yo creo que sería extraordinario, ¿no? Que resulta casi alucinante que esto ocurra, pero es una posibilidad muy real. En Kansas, por ejemplo, fallecieron 10.000 mil vacas en un rancho. Sí, es una locura. Ya vi el video y es una tragedia. Lo que le pasó ahí a esta persona o a estos ganaderos es una tragedia, simplemente porque la temperatura fue de que Alrededor de 45 grados y esto provocó que las reses que son negras este, pues superaran sus Sus niveles de calor y, y pues cayeran muertas con un paro cardíaco. Una cosa espantosa. Pero este es el mundo que se aproxima si no hacemos nada, ¿no? Muy bien, gracias, Jaime Maussan. Sigue a Violín en Instagram. Ah, caray. Eso sí me interesa, es ¿eh? Arroba El Show de Violín. Esto es. Hasta Millonario con el Violín. Vamos a arreglar dinero. Llama al 1855 855 570 5673 para que te ganes dinero. Llama aquí a Los Ángeles, de la ciudad hermosa de Dallas, Texas, de Utah, de Phoenix, Arizona, de Albuquerque, Nuevo México, de Florida, de Milwaukee, de Kansas, de Odessa, de Houston. También pueden este, llamarnos de la ciudad hermosa de Sacramento. Pueden hablarnos de la ciudad hermosa de San José, de Santa María, de Beckerfield, de Fresno, eh, de Oxnard. De cualquier parte, llama al 1-855-570-5673 y vamos de volada al 1-855-570-5673 para que tengas la oportunidad de poder eh, participar y ganarte dinero. Nomás adivina el nombre de la canción y quién canta la canción y te ganas lana. O también, Violin Chotelo, como en Francisco tenía el chacal, aquí tenemos Pela... ¡Gallo! Ah, me equivoqué. <risa> sí, también nosotros tenemos el Pela Gallo, señores. Se andan diciendo todos, ¿eh? Ah, hombre, hijo de la maipaloma, no bueno, puedo inventar algo porque luego, luego... ¡Pela! ¡Gallo! Vamos con Norma, ¡identifícate Norma! Normita quiere participar, dice que necesita dinero. Así es que vamos ahorita a Normita, la vamos a poner al aire... Para que se gane dinero, nomás tienes que adivinar el nombre de la canción y quién canta la canción. Norma. ¡Identifícate Norma. Hola, soy Norma y hablo de Aurora Colorado. ¡Ay, bonito! Uh -huh. ¡Saludos, todos de Pueblo Colorado! Ya lo dejan Ok, mi amor, entonces dime, ¿cuál es el nombre de esta canción y quién la canta para que te ganes dinero? Ahí te va. ¿Cómo Yo se llama? Necesito. ¿Y quién la canta? Los Buques. ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí! ¡Pela! No, Los Buques ganó. ¿No pela gallo? No, ganó. No. No. Señora, ¿no pela gallo? No. <risa> la señora no pela por guajolote. <risa> Dime, mi reina, ¿cuál es el nombre de la próxima canción? yo en que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro ¿Cómo se llama la canción y quién la canta? Ay, ay, ay no me acuerdo. Ay, no, señora. ¡Me ayuden! <risa> Bueno, necesita ayuda a la señora. Llama ahorita, o mejor dicho, manda tu mensaje. ¿Cuál es el nombre de la canción y quién la canta? Por Instagram, arroba, el show de Piolín. Tú puedes hacerle ganar o tú puedes hacerle perder por Instagram, arroba, el show de Piolín. O por Facebook, yeah. el show de Piolín. Tú decides, ¿quieres que gane la señora o quieres que... <risa> <Pelé> Gallo! <risa> o Pelagallo. Mi amor, ¿te pueden hacer ganar o te pueden hacer perder? ¿Ok, mi amor? ¿Está okay. lista? Sí. Ok, vamos a ir entonces, mi reina. Vamos a ver qué dice. En este momento, el radio escucha que está mandando su canción por Instagram arroba el show de piolín. ¿Puedes okay. perder o puedes ganar? ¿Ok, mi amor? ¿Lista? Listas. Vámonos, ahí va. Dale, vale. Vamos a ver si te hacen ganar. ¿Estás nerviosa? ¡Sí! Sí, mucho. Puedes perder todo el dinero que ya llevabas acumulado. Ok. Ok. Ahí va. Ok. Pinche pelín, hey. mamón. ¡Eh! ¡No pues! <risa> Vaya. Ya te conocieron. Ahí va. ¿Listo? Okay. Vamos a ver si te puedes ganar. Facebook, yeah. el show. La canción se llama Llorar Los Ángeles Azules. ¿Tú crees que es cierto o es falso? Cierto. No, falso. ¡Gallo! Se llama Llorar, pero es de Los Socios del Ritmo. Vaya.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 Vamos a hablar con una pareja que tienen un restaurante, pero no es restaurante de comida mexicana. Y ellos son mexicanos. Es un restaurante de comida italiana. ¿Qué? En la ¿Qué? ciudad hermosa de Sacramento. ¡Guau! Wow. ¡Mamma mía, tráigame 50 de pastori! ¿Se habla <risa> italiano, oh, don Pocho? De favor, me mandó un mensaje su esposa por Instagram, arroba hecho de Piolín. Me dice, Pierín, todos mis créditos son más que nada para mi esposo. Los dos somos inmigrantes. Miriam, ¿tú escribiste sí. esto, mi amor, o lo escribió tu hija? No, yo lo escribí. Mátalo. Sí, yo lo escribí. No, Marches, qué buen detalle. Que... Primera mujer que le da crédito al esposo. ¿eh? Y sí. No, no, son todos los créditos para mi esposo, que ha luchado desde que llegó a Estados Unidos Poder tener el, su negocio, su casa y tenernos bien atendidos a nosotros. Platícanos, ¿cómo es que tu esposo se lleva todos los créditos, mi amor, de todo lo que han logrado? Ah, Porque es, el es, es un señor trabajador, nos tiene con todo, nos, nos atiende bien y, y nunca se, se conforma con poquito, siempre quiere más. Papuchón, ¿qué se siente que tu esposa te reconozca todo el trabajo y esfuerzo que has tenido para lograr un restaurante italiano en Sacramento? No pasa mucho, ¿eh? No, pues la verdad, muy contento, este, pues también de, detrás de un gran hombre está una gran mujer y creo que este nos hemos llevado bien todo el tiempo, ya sabes, buenas y malas, pero ahí la llevamos poco a poco y esto no para aquí. Papuchón, ¿por dónde cruzaste tú? Pues por donde pasa la mayoría, Tijuana. ¿Cómo lograste tu restaurante italiano? O sea, ¿cómo? Bueno, pues de ver ya tanto tiempo trabajando en esta rama, pues... Uh, Me, se me fue empezando a hacer fácil Fácil mirar todo Hasta que un día decidí este, sentarme con, con el que era mi ex patrón Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a abrir otro ¿Qué tal si me das la oportunidad? Y este y me ayudas Y eh, aquí estamos, peorín. Le dices a tu esposa, quiero abrir un restaurante ¿Qué te dijo ella? ¿Estás loco? ¿Cómo? Le dije yo, vamos Yo te ayudo, yo te apoyo Porque yo trabajo con él O sea, dormimos juntos, trabajamos juntos Eh, nos vemos todos los días, 24-7. ¿Pero cuáles fueron los retos para lograr, para que una persona que, que me esté escuchando como tú en este momento, diga, sabes que yo también puedo hacer mi propio negocio de un restaurante italiano. ¿Cuáles fueron los retos que se encontraron en el camino? La gente que, que nos decía que no, que íbamos a casar. Y si un, la verdad, si uno no fracasa, no aprende. Y tenemos que fracasar para aprender. Y nos, hemos fracasado, gracias a Dios, pero... Ah, ¿Cómo correr el restaurante sola? Porque ella ya no tenía a mi jefe. Yo tenía que hacerlo sola. Pagar los impuestos, eh, correr la contabilidad. Que es lo más difícil para una mujer que es gastalona. No, comadre, no diga mentiras que nosotros las mujeres somos gastalonas. No. <risa> sí, Chela. Tener un negocio, un restaurante italiano, ¿cómo le hacen para encontrar buenos empleados? Ah, pues sí, gracias a Dios tenemos 10 empleados. Y la verdad es que no los vamos confiados, son como familia. Somos un equipo, no no mandamos y no exigimos, estamos lo que único que pedimos es que hagan su trabajo, y nosotros hacemos el de nosotros. Y gracias a Dios, tienen desde el 2018 con nosotros, antes de que fuera de nosotros hace un año. ¿Y wow. cómo se llama el restaurante italiano que tienen ustedes? Se llama Streams Italian Café y está en um, Sacramento, California, 4104, Manzanita Avenue, Carmichael, California, 95608. Y yo quiero que más triunfos lleguen a sus vidas porque son inmigrantes que están luchando en este gran país. Quiero que den su número telefónico para que le encargue toda la gente de Sacramento comida, para que siga creciendo este restaurante y tengan la oportunidad de tener más empleados y que le den la oportunidad a más gente que trabaje con ustedes. Sí, Violín, muchas gracias por tus deseos. El número es 916-348-1925. 916-348-1925. ¿Y, ¿Y qué es lo que venden en el restaurante italiano? Ah, tamales de perro. <ríe> tenemos al La mejor comida italiana de Sacramento, California. ¿Pero cómo se llama? Este... ¿Petuccini? No, no mucho. <ríe> se llama Petuccini se llama espagueti con meatballs, meat lasaña, chicken parmesan, tenemos muchas, muchas variedades. No, pero felicidades, mi amor, a ti y a tu esposo, yo creo que es un, es un logro importante los dos, Qué bonito que tú reconozcas su trabajo y también él reconoce, mi amor, el esfuerzo y el trabajo que tú has dedicado en este restaurante, que es el patrimonio de toda la familia, así es que les agradezco por Gracias. nunca dejar de luchar por sus sueños, porque ¿a qué venimos a Estados Unidos? ¡A ¡A triunfar! familia <risa> bueno, hermosa a ti por ejemplo te ha pasado de que tú quieres el delicioso y tu esposa o tu, tu esposo te dice uh -oh. estoy cansado cansada eso me pasó anoche a mí <risa> Entonces yo digo, oye, ¿será que ya tengo 25 años de casado? ¿Se le pasará también a mis radioescuchas, triunfadores, que también cuando quieren el delicioso, su pareja le dice estoy cansado o cansada? No, ¿O será tú? que estamos haciendo las preguntas malas? ¿Y será que este es un buen motivo, una buena excusa? Por ejemplo, hace rato me mandaron varias personas que me dijeron, Piorín, a mí me dicen, vienes borracho, no quiero hacer el delicioso contigo. Ay, ¿Qué? pues sí, todo hediondo ahí, guacala. Pero cuando uno viene borracho, uno viene más cariñoso, viejona. Sí, sí pero luego cariño. le apestan los hocico bien gacho y no hambre. Oh, sí, a mi esposa sí. Ni besan bien, oh. nomás besan ahí. Ay. <risa> Entonces, vamos a hablar con la doctora Miriam Valvela ¡Oh! para que nos diga ¡Oh, si es una buena excusa o es, este, una realidad. ¿Qué pasa cuando la mujer o el hombre no quiere tener eh, el delicioso? Doctora hermosa, cuando usted ha estado casada, ¿usted ha dicho eso, doctora? Sí, pero ya, ya, ya me sacaste de circulación. ¿Qué importa que no esté casada? Ahora, ¿el delicioso qué es? ¿El acto sexual o alguna parte del cuerpo? El delicioso para nosotros es el acto sexual, doctora. Ay, me asustaste, pensé que te refería a otra parte, específicamente, ¿no entiendes? Un <risa> pastel. Entonces, doctora, estamos hablando de que me pasó eso anoche, de que dijo mi pareja, no, ¿sabes qué? Estoy cansada, no marches. Este, Entonces, eh, empezamos a recibir muchas llamadas telefónicas de nuestra gente, y, por ejemplo, escuchen nada malo que también este camarada estaba diciendo que le sucedió a él... Y que dice, Piolín, no marches Algo similar me pasó, escuchen lo que dice Este cuate right. No, Piolín, este es el carro Chupacabras chupacabras aquí de Rino Pues es lo mismo de siempre Uno llega acá, en veces pues sí Lo disfruta, uno me chin, pero Siempre te dicen, allá vas a empezar a ir Allá empiezas Y como dijiste tú, pues dime cuándo ¿A qué horas? Y lo dice, no, es que no No es de sketch. Póngase las pilas, mija. Llevamos casados 15 años. Gracias a Dios que todavía estamos juntos. <risa> gracias a Dios o gracias a que te cuesta muy caro el divorcio. <risa> pero, ¿ves? Tienen 15 años casados. A lo mejor siempre hacen... Digo, yo no soy experta, pero siempre hacen las mismas cosas. No hay <risa> interacción, no hacen roleplay, no usan juguetes, a lo mejor, no sé. Siempre hacen <risa> lo mismo. Correcto. Entonces, al regresar la doctora Miriam Valvela, experta... En este tema tan importante de parejas, nos va a decir qué significa cuando tu pareja te dice estoy cansada o te dice déjame dormir. Me duele la cabeza. Me duele la espalda. Con oh, los niños que ponen excusa. Ándale, están los niños aquí ah. en la casa, estoy hinchada. <risa> yo solamente... <¿Cómo>? <risa> yo solamente quiero acurrucarme okay. porque tú siempre quieres el delicioso comí algo mal y ando pedorra cálmate <risa> al regresar la doctora Miriam Gabriel nos va a decir si este es un motivo una excusa o una realidad de tu pareja cuando no te da para el delicioso diviértete con el show más chido chido chido de la radio el show de violín. el show número uno del país hizo tener el delicioso es como jugar dominó Si no tienes una buena pareja, será mejor que tengas una buena mano <risa> vamos, vamos a hablar con la doctora Miriam Valvera, nuestra experta en parejas Doctora, eh, eso es muy común que en las parejas, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, quiere tener el delicioso, tener intimidad con la pareja Pues te dicen, estoy cansada o estoy cansado, también los hombres lo hacen ¿Esa es una buena excusa o es una realidad de que pasa eso en la pareja, doctora? No, sí común no viste es bien común y lamentablemente mira después de tanto tiempo trabajando con la población hispana yo me doy cuenta de que las las mujeres de repente se ponen como muy intensas verdad y cada vez que su pareja viene cansado de trabajar y quiere tener sexo aunque él, él esté bañado que les, que le huela bien la boca porque eso es importante verdad que le huela bien la boca que esté perfumado ellas no quieren no quieren la mujer hispana no es tan tan o sea, no es tan sensual, tan sexy como la han puesto Porque últimamente él se le niega mucho a su pareja Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Capaz que le dejó de gustar, que no le atrae uh -huh. más sexualmente ¿Me entiendes? No sé, que capaz que está poniendo la cabeza mucho en las redes sociales No sé, el asunto es que cada vez quieren tener menos sexo con su pareja Doctora, fíjese que mm. este, yo el aprieto, yo quiero decirle la gente, eh, lo que dice la doctora es muy cierto, porque también tienen, o sea, que pensar que su cuerpo es su templo, o sea, significa ¿Cierto? que lo cuides, no que dejes entrar a todo el pueblo eh, <risa> Cierto. <Chela>. Eh. <risa> doctora, ¿usted alguna vez le ha dicho cuando ha tenido pareja que usted está cansada? No, no, yo no digo que estoy cansada. No hace rato, llego, doctora ay, eh, cállate ay, lo no, Doctora, pero entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres Si estamos bien cansadas O a lo mejor sí. no tenemos ganas, o sea, ¿qué, ¿qué nos podemos terapiar nosotras mismas para poder Hacerlo? Oh, sí, seguro que sí Mira, tú dijiste dos cosas, Cachenilla Una, que estamos muy Cansadas, ¿verdad? Oye, si estás Cansada, vamos a hacer un horario Diferente, e inclusive Que el sexo forme parte de la Sesión de descanso, por ejemplo ¿Verdad? Porque tampoco es que está tan de, que el sexo te va a exigir que tengas así un desgaste increíble. No, imagínate, ni, ni aunque fueras, qué sé yo, eh, hacer como una hora de aeróbics. No, el buen sexo se resume como en 10 minutos. ¿Qué te cuesta, verdad? Sí. Entonces, bueno, hay eso. otros que menos, ¿eh? Oh, <ríe> ¡Ay, ah, soy salvadoreños! <ríe> doctora, pero sí. entonces, entonces doctora, ese es. Eh, Entonces este, estaba comentando usted ajá, que te decía que una de las formas que Cayanilla decía que las mujeres estamos cansadas bueno hacer como que que una buena sesión de descanso pero muy erótica me entiendes descansar a, sí descansar arriba de tu pareja me entiendes ponerse en la posición de cucharita y que él te haga cariñito me entiendes Refre ahora que estamos en verano refrescarse con un cubito de hielo y pasar el hielo por ciertas partes del cuerpo ¿Me no entiendes? Esas cosas que son entretenidas. Sí es cierto, doctora, porque le voy a decir que en mi casa antes me daba mucha flojera en la noche porque lo es como que, "Ay, ya mejor me duermo, ¿no?" Pero si lo haces más uh -huh. temprano, a lo mejor ya es como que te dan más energía y te pones a hacer cosas. Pero imagínate si a mí me pone un cubito Oye, por eso. mi cuerpo, un cubito de hielo, mi esposa, no, hombre, va a parecer como si fuera jacuzzi eh. una sauna. Se te van a ah, coger Ahora entiendo por qué cachanía me preguntó por una libra de hielos. <risa> Entonces estamos hablando de lo que tienes que hacer cuando te dice tu pareja, ¿verdad?, que está cansada o que se necesita dormir. Pero si te dice lo que eso, tienes que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos o la dejamos en paz? Hay que dejarla en paz, ¿no, doctora? Bueno, depende, espérate, un poquitico va ¿sabes lo que sería bueno? Al día siguiente no en ese momento, en ese momento no insistas más, pero al día siguiente ponerte a explorar por qué, preguntarle ¿por qué? Porque capaz que hay cosas que están pasando en la pareja y ella se está callando, o capaz que está viviendo ciertas situaciones, que está estresada, que está ansiosa, algo que está pasando afuera en el trabajo, capaz que no le gustó como tú anduviste mirando o testeándote con alguien y ya está, y ya está almacenando rabia, entonces es un momento de poner las cosas en claro, a ver ¿qué es lo que no te gusta? ¿por qué ya no tienes más ganas conmigo? hay que hacer así, hay que preguntarlo claro ¿me entiendes? Okay, muy vas bien. vas a preguntar hoy a tu esposa, Pili? hoy le va a preguntar y mañana le digo <risa> qué me dijo La volvemos ¿Qué? al aire mejor <risa> <risa> mañana te ponemos las golondrinas <risa> <risa> o te buscamos otra pantufla <risa> ¡ay no! muy bien doctora, muy buenos consejos que nos dio <risa> para poder aprender cómo ¿verdad? este acercarnos a la pareja para poder recibir el delicioso. ¿A qué número pueden llamarle a usted, doctora, si una persona que me está escuchando necesita también terapia de pareja? ¿Cómo le puede ayudar a usted? ¿Y a qué número pueden llamarle, doctora Miriam Valvela? Me pueden encontrar en el 310-855-3707 o en Instagram, doctora Miriam Sexólogo. Otra vez, por favor, doctora. 310-855-3707. ¿Y a través de Instagram? ¿En cuál? Doctora Miriam, sexólogo Doctora, ¿no le gustaría es? estar conmigo, doctora? Ay, cállate, no se están tan pasado Traigo hielitos <risa> <risa> Bueno, póngase una barra bien grande, pues sí, Con el show más bipolar de la radio Es muy pegriloso, muy pegriloso El show de Piolín, el show número uno del país Ahorita regresamos con más... ¿Qué, qué, qué, qué es lo que dices? Aquí en el show de Piolín Oye, vamos con el segmento. Se llama, dile cuánto le quieres a tu pareja. Tú también le puedes decir cuánto le quieres a tu papá también. Chela. Eh, llama al 1 -855 570 5673 O manda tu número telefónico por Instagram, arroba el show de Federico le va a decir a su mamá cuánto le quiere. Y van a escuchar lo que de Federico le va a decir. Por primera vez a su mamá aquí en el show de piolín después de esto. ¡Cántale bonito, Chucky! El hijo de la mamá. <risa> El hijo de la mame. mamá ¿Qué quiere decir cuánto le quiere a su pareja ¡Oh! pirro, este de perro. <risa> este de <paya> perro, hermoso <risa> Pues ándale que este gerundio le quiere decir ¿sí? cuánto le quiere a su mamá Federico ah, Federico <risa> Federico <risa> Federico, a Basilia que cumple ya 61 años la señora ¡Ay! Ya, tu mamá se puede retirar pero de este mundo. ¡No, Chela! No. ¿La joven? <risa> <risa> Hola, comadre. No, todavía no. Mm. Sí. Hola. Comadre, te pusieron el nombre de donde está la Virgen de Guadalupe, la Ciudad de México. Sí. Uh -huh. la ¿Basilia? Uh -huh. No, Chela. ¡Basilica! Basilica. <risa> <risa> no. Hey ¡Basilia! No, Basilia, no Basílica. <risa> Eso usaba yo de niño para usar el baño. ¿Qué ha usado tú de niño, mijo? La vacinica. Y entonces, ¿por qué le quieres? ¿Y ¿Cuánto le quieres a tu mami Federico? Ah, Pues le quiero decir cuánto la quiero porque ¡Ay! hoy es su cumpleaños. Uh, uh, quiero decirle que la quiero mucho. ¡Ay! Que mi Diosito me la llene de bendiciones y de mucha fuerza. ¡Ay! Porque mi mamá es una, una mujer muy fuerte. Gracias, y solamente hijo. quiero decirle feliz cumpleaños. Muchas gracias, hijo. Y ella está en México y tú estás ¿Sí? aquí en Estados Unidos. Sí. No, no, no, los dos estamos en Estados Unidos, estamos en, desde forward. Tu mamá, mira, ahorita tu mamá con los sesenta y años está en la, en la edad de la punzada, mijo. Sí. ¿De la edad de la punzada? Sí, de la edad de la punzada, en las rodillas, en las caderas, en la espalda, en las articulaciones Te <risa> <risa> -e -e -e -e! <risa> que... Acabo de tener una operación Te operaron, comadre, no me digas que te amarraron las trompas No, chela. No Cuando salí en embarazada Se hizo la lipo No, no le acaban de operar la espalda ¿Y qué te metieron en la espalda, comadre? <risa> Tres tornillos. Te pusieron los tornillos que te faltaban, comadre. No, pues. Sí. Pero mira qué bueno que te estamos haciendo reír, comadre. Y, Gracias. Comadre, ah. y hay otro hijo que escuchó que te pusieron cuatro tornillos en el hospital la operación. Ah. Y también te di, quiere decir cuánto te quiere tu hijo. Hola, mamá yo también tengo tornillos! niños. ¿Es ese aquí el robot ay Dios mío ay también es mío comadre no más el tuyo Dios mío oh, de todos y qué buena lección que le enseñaste a tu hijo comadre? andan ¿Qué fue la lección que le enseñé? <risa> puede ser una buena persona, portarse bien con sus hermanos, que sean unidos. Que sean unidos, vale. unidos como la canción de este Lalo Mora. Unidos como cadena. Ah, dile así así el abón por el abón. O puede ser sí, unidos sí. como aquí en el show. Aquí somos unidos, unidos uh -huh. ¿Un de víboras, imbécil. ¿Y en qué trabajó tu mamá? Uh, mi mamá eh, trabajó de custodian en una escuela. ¿De costilla en una escuela? Chela. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Limpieza? De limpieza en una escuela. Para oh, oh. el distrito de labor por 20 años te creía la dueña de la escuela comadre sí sí <risas> don Poncho, cállese. ¡Oh! me dijo que me callara. Ya está Ay, Torre, Don Poncho, ¿Qué no quiere Don Poncho? Ya, Luisita, Ay, ya está, llorando. Yo está llorando. me, arruiné, sí, señora, me regañó. <ríe> Ya no moché acá, ese tío payaso. Eso también te va a ayudar a ti a decirle cuánto le quiere. Solo mándale tu teléfono a Instagram. Arroba, el show de Piolín. El show de Piolín. Piolín. Piolín. ¡Tírame a y Conejo! ¡Tírame a y Conejo! ¡Casi mira el sol! Soy, este, un jugador de fútbol. Pero de Brasil porque me gusta el fotibulli. Yeah. yeah, baby. Venga yeah, bebé el col. Uh -huh. Vamos con los chistes de que, Casimiro, listo. ¿Listo? ¿Listo? Ah, anoche tuve piojin un sueño, un sueño estilo <risa> Uy. ¿Por qué tuvo anoche un sueño estilo chelaprieto? Porque fue un sueño bien pesado. <risa> <risa> oh, <gorda. risa> Ay, que, y eso se les hace gracioso, mire sí. usted. ¿Usted de dónde es Casimiro? Oh, pues, mírenme la cara. Yo soy de Australia. De la colonia Australia de México porque mire la cara de canguro que se carga. <risa> Hablando chela. de gordita, chela. ¿Qué pasó, comadre? ¿Es cierto que te dicen el plato de menudo? ¿Por qué me dicen el plato de menudo? Que porque eres pura panza. <risa> <risa> Ay, desgraciada No, es de la chela, la neta Usted se pasa de corneta No, chela, pero fíjese ¿A usted le engañaron, nega? Sí, me engañaron, bien gacho Ah, pero no se agüite, chela aire. Si engañaron a Shakira Que habla seis idiomas ¿Cómo no van a engañarla a usted, chela Prieto? que dice? Vamos por las almóndigas Ay, la calor Ay, qué hay que No. Pues... Así hablo! ¿Qué pasó, viejón? ¿Que te dicen Arizona. ¿Que a mí me dicen la aerosón? Sí. No, ¿por qué? Porque ahí te la recargan gratis. La batería. Sucio. Puerco marrano. Cerdo. ¡Oh, Casimiro! Ay, no están hablando a mí. A ver, Costeño, vente tú unos chistecitos, viejón. ¿Costeño? Costeño, échale, viejón. Gente, dejen de sufrir, por el amor de Dios. Ah. Hay pipos que sufren por la distancia, mujeres sí. que sufren por la distancia. Yo cuando llego a sufrir por la distancia es porque pues, el cable del teléfono no me está llegando hasta mi casa. Es cierto también. Qué güey. Y, y, y, ¿Y luego qué pasó? Que Costeño con los chistes echa el otro. No sufra lo güey es niños Los niños cuando son chavitos Por todo lloran O como nos decía nuestra mamá ¿Quieres un motivo para llorar? Ahorita te voy a dar un motivo para llorar <risa> <risa> sí Eso me decía mi mamá, costeño, ¿tú crees? Llórame cuando me muera. Eso me decía mi mamá. No, sí, así de ché, siempre todas las mamás son las mismas. Como que van a la misma escuela para aprender las mismas frases a las viejas. <risa> a mí quiero decirles que me cae muy bien la gente que no intenta caerle bien a nadie. Los diferentes, Las diferentes etapas de los, de los que estudian cuando van a tener un examen. Las diferentes cosas por las que pasan los estudiantes. Sí. ¿Eh? Están los que estudian todos los días. Sí. Están los que estudian un día antes del examen. Claro. y están los que dicen no manches hubo examen oh, <risa> sí. el piolín Lazaro es bajaba escuela en Santana le pasaba eso no más noticias y luego Costeño no... quiero decirles a todos los que nos escuchan que en este programa de piolín todos todos jugamos un papel muy importante sí todos pero el DJ se me hace que viene siendo como el papel higiénico Ay, Lo mataron. Lo maté para acá, amigo, por suerte. Ah, cómo hay mujeres chistosas. De verdad. Que ver. es que se ponen calzones amarillos, que para el dinero. Eh. Que es que se ponen calzones rojos, que para la pasión. Ah. Ahí se andan poniendo calzones de muchos colores. Uh -huh. Que es que para tener una vida mejor. Si usted quiere tener una vida mejor, entiéndalo de una vez por todas. Viva este año sin calzones. Cachanilla, acaso mija hija. Eh. <risa> <risa> A ver, ¿eh? Mi... Mi madre odia la tecnología, mi madre está en contra de las nuevas televisiones planas ¿Por qué? Porque ya no puede poner sus elefantitos estos de cerámica Ya no puede poner sus carpetitas esas tejidas, ya no puede poner el florero Mi mamá está en contra de la tecnología, no le sabe a los teléfonos por ejemplo A los estos a los estos llamados smartphone mi mamá no le sabe El otro día quiso poner el despertador, jamás se despertó Hombre, programó la hora en la calculadora <risa> Lo que vio Pio Oigan, pues, mamá hermosa, lo que acabo de ver es de que a la chofi este gran jugador mexicano Que estuvo con el mejor equipo del mundo, la Chiva Raya de Guadalajara Aunque le duela a muchos, así es, y hay que reconocerlo Pues el camarada se fue de vacaciones o oh. hay personas que están diciendo que hay varios equipos de, Gua de Guadalajara que lo quieren como el Atlas. Hay otros que dicen que a la Chofis se lo quiere va el Cruz Azul, pero él está ahorita con los Airquays de San José. Pero lo asaltaron en Guadalajara, Jalisco, lo acabo sí. de ver. Y dice que le robaron la visa, le robaron el pasaporte también oh. y no puede regresar para Estados Unidos hasta que Haga otra vez eh, el Los trámite. Trámites. Sí, el trámite. Entonces, eh, eh, él comentó, el Chovis, dijo que ya está en proceso de poder tramitar todo lo más rápido posible, pero lo asaltaron a la Chovis en Guadalajara, Jalisco. Yo busqué en el internet no si pierdes más. tu visa Ajá. en un país extranjero, ¿cuántos días se tarda? Y dice que se tarda 15 días para recibir una visa para poder regresar a tu país. No, wow. Pero... Ay, 15 días allá va a estar. Pero, pero yo creo dinero. que... Ha, Ahí le van a ayudar, yo creo, ¿no? Porque sí. pues, es un. ¿Qué otro es... equipo hay en Guadalajara? Eh, Atlas, está el, la Chivas. ¿Ajá? ¿Atlas Chivas? Mm, ¿Qué Monarca, otro equipo ¿no? está en Guadalajara? Eh, no, es de Morelia. De Morelia. Está loca. Eh, a ver, vamos a ver. ¿Qué a Mexicali ¿qué otro iba a tener su equipo, eh, Para que se pongan pilas. ¿Cómo se va a llamar? Buena pregunta. Bah. Vaya, no sabes, no marches. Los calientes de Mexicali. Pero claro, sí, vamos a tener... El Tecos, feliz, el hotel, no está en Jalisco, el Tecos, también el Tecos. Oye, pero sí puede venir porque es como, me imagino que si va a la frontera y les dice, ey, se me perdió, y ahí buscan su sistema, solo que la tiene que pagar ahí mismo, como cuando se te pierde la mica. Sí. O que se venga a la caravana, piensan que ya viene aquí por el Monterrey. <risa> <risa> wow. Ay, ay, ¿Qué no, pasaste, Chofis? Ya te y esperamos acá, carnal. Con el show más. ¿Qué? Chido, chido! De la radio El show de Piolín El show número uno del país Ahorita regresamos con más ¿Qué es lo que dices? Aquí en el show de Piolín Familia, fíjense que el segmento de ¿A qué venimos a Estados Unidos a triunfar? Está increíble Porque ayer por ejemplo entrevistamos a un camarada ¿Verdad? Que nos dijo cómo tener su propia compañía de eh, Car Wash móvil. Sí De esos que van los camaradas a lavarte tu carro hasta tu casa. ¿A quién creen que le lavó el carro a este camarada? Porque escuchó en el show de Pelín que dimos su número telefónico y que platicó la historia de él, cómo vino a triunfar. A tu hermano Edgar. No. Al regresar, él nos va a decir a quién le lavó el carro porque salió aquí en el show de Pelín. ¿Es famoso? Sí. Pero ah, no, danos no una hermano pista, hermano es boxeador, cantante. Mmm... Es un camarada Ay. increíble, es oh. un artista, es un actor, es un cantante, él es un productor. Salto, chaparro. No te puedo decir nada, Ay. a regresar. Ay. ¿A qué venimos a Estados Unidos? A triunfar. A triunfar. Si tú eres nuevo Radio Escucha, tenemos un segmento que se llama ¿A qué venimos a Estados Unidos a triunfar? Donde tú puedes contar tu historia de cómo, a pesar de que tuviste tropiezos Perdiste todo, ahora tienes tu propio negocio y estás triunfando aquí en Estados Unidos. Tú puedes nominar también a alguien, puedes mandarme su historia a través de Instagram, arroba el show de Si escuchas en el podcast también del show de Net, envíame la historia y nosotros lo entrevistamos aquí porque queremos que cada uno de nosotros aprendamos de ti, cómo estás triunfando para que también nosotros triunfemos contigo. Así es que tenemos un camarada que ayer lo entrevistamos, ¡Woo! Él tiene un negocio donde lava carros a domicilio, un car wash móvil, móvil. y lo creó porque eh, dentro de la pandemia pues perdió su trabajo, lo corrieron, y su esposa le dijo, pues vamos a poner nuestra propia compañía. O sea, siempre de las situaciones difíciles de la vida, es donde a veces viene la creatividad de uno, y se le despierta la rata y hace su negocio. Así es que, ¿quién creen que le habló por teléfono a nuestro paisano, Ayer, para que le lavara el carro, un actor de Hollywood ¿Quién? le habló Hollywood. porque escuchó el show de Piolín. Ah, ya sé quién. Derbez. Y, ¿Quién? Derbez. Estás caliente. Ah, se me nota por el pantalón <ríe> pegado, ¿verdad? Ah, ya sé. <ríe> Larry Hernández. Actor, cacha. ¿Él es actor? Sí, Larry Hernández es actor también. ¿Qué película ha salido Larry? En, C C ¿En los videos, ¿En sus videos, sus canciones como videos, ¿cómo no? Él actúa. <ríe> ¿No es Larry? No, él nos va a decir cómo sucedió y nos cuentas la historia de tu triunfo, de tu negocio y también das tu número telefónico aquí. Y él lo hizo ayer. papuchón. platícanos qué pasó, campeón, ayer cuando saliste en el show. Pues mi teléfono se volvió loco y pienso quitarte a la cachanilla y el, y el DJ para que me ayuden a lavar carros. Porque <risa> eso es eso. Cuando diste tu número telefónico, mucha gente te habló para lavar los carros, Papuchón. Gracias a Dios y pues Ahora sí, no, todo el mundo te escucha y no sabes quién te va a llamar, pero ayer me habló alguien de... Es famoso, me gustan sus películas. Y una película que él hizo me, me sirvió de mucho. Hizo un doblaje en esa película. El oso se llamaba Pop. Oh, ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién? Omar. Omar Chaparro le habló al papuchón para que le lavara el carro Omar wow, Chaparro, neta. Omar Chaparro le habló Entonces Omar Yo... Chaparro estaba escuchando el show de violín, agarró el número del comba. No, estaba por la Ouija, <risa> <En el> podcast. <risa> Omar Chaparro, neta. gracias Omar Chaparro por llamarle a uno de los nuestros inmigrante que vino aquí a triunfar para que le lavara tu carro ¿Y cómo se sucedió? Platícanos papuchón Qué perrón Pues, ah, de tantas llamadas que me cayeron, uh -huh. le dije, ¿quién es? Me dice, necesito venir, eh, laves mi carro hoy temprano y a tal hora. Ok, llegué y, wow, digo, sí, te conozco. Digo, sí, ya es una persona muy humilde. Sí. Y es una uh -huh. persona que me dijo, ¿sabes qué? Personas como tú necesitamos más en este país para que. ...nos quitan el enigma... dice que venimos nada más a vender drogas... a ...hacer cosas malas... ...y me dio muchas palabras de motivación... ...y... ...se copió aparte un sueño mío... Oh. ...y gracias Piolín... ...gracias a tu programa... ...y cada una de las personas que llamen... ...es cierto... ...aquí te ayudan y mira... ...ahorita yo no me doy abasto... ...este fin de semana... ...va a estar full... ¡Qué bueno campeón! Me siento muy orgulloso por ti... ...porque diste tu número telefónico... Él solamente tiene otra persona que le ayuda a lavar los carros. Ahorita ya anda contratando más gente. ¿Pero qué fue lo que te dijo Mar Chaparro de palabras motivadoras para que sigas ah, triunfando? Palabras palabra motivadoras que no importa cuántas veces te, te caigas, sino cuántas veces te levantas. Porque de ahí un golpe de suerte te puede cambiar toda tu vida. Y tu esfuerzo y tu trabajo es tu... Ahora sí, tu puerta, donde puedes entrar, donde él quiera. Dice yo, me costó mucho también para ser famoso. ¿Y cuánto le cobró Piel Inchotel por la lavar el carro a Marchaparro? Chaparro? <risa> <risa> <risa> si tú me metes, don Poncho, si me metes unas caguamas, ya dirás, le, le ponemos <risa> <risa> ¿Y le pusiste la champuñecianora? ¿Le pusiste la champuñecianora? ¿Le pusiste el, el, el, el pinito ahí para que le bien perro el carro de Mar Chaparro o no? Claro, ya sabe todo. Oye, Como, le, es el mismo trato que le doy que si es famoso o no es famoso, es el mismo trato, porque de ellos somos. No hombre, Papuchón, qué bonita experiencia tuviste, carnal. Gracias, Omar Chaparro, wow. sí. mándale por un mensaje, Omar Chaparro, y dígale que gracias por todo lo que hizo por este Radio Escucha que ayer contó su historia de cómo creó su propia compañía sí. de Car Wash Móvil dio su número telefónico Víctor Mina al aire y Omar Chaparro le habló para que le lavara el carro yo le iba a regalar unas camisetas con su logo pero ya le limpió el carro a Omar Chaparro y ya las puede comprar él <risa> <risa> Qué gacho eres hija? qué gacho eres hija? <risa> papuchón y entonces le lavaste el carro y qué más pasó pues me atendió muy amable me dijo te voy a dedicar un, un rato porque también tengo que trabajar mm. venimos también a El, los, el tiempo que me dedicó fue muy lindo. Es muy lindo eso. Sí. Y fíjate que sin querer queriendo dijera al chavo del 8 cumplir un sueño. A mí me encantan las películas que dobla él de, de la de Pop, men, Patina. Si le pones a, le pones atención, dan gran mensaje a esa película. Que no importa cómo estés, sino el, secre el, el ingrediente secreto eres tú. Pues felicidades, Babuchón. Da Muchísimas tu número telefónico, gracias, por Slim. favor, para que ahora te llame Mel Gibson. <risa> <risa> hey, ¡No! Ahora falta lavar tu carro el tuyo y, lo, y de los demás de ahí de la radio. Deja, eh, me, lo gusto, acaba, gusto. me lo ah. acaba de levantar la grúa ahorita que salí ya no está es lo que te iba a decir, se lo acaban de llevar <ríe> me lo acaban de llevar la grúa, no marchen se lo acaban de llevar mm, da tu número pelín para que te donen sí, papuchón, da tu número telefónico para que te llamen todos los que necesiten un lavado de carro a, su, a domicilio papuchón, aquí es en Los Ángeles a, es el área 323 uh -huh. 518 9018 es el área 323 518-9018 Y estamos a la orden Campeante, felicito Babuchón ¿Y a qué venimos gracias, Piola. a Estados Unidos? A triunfar ¡Yes! ¡Woo! Esto es Hazte Millonario Con el Violín Este concurso ya se lo quiere llevar a pantalla Señores El asme millonario, Piolín. Sí, güey. Así es que si tú quieres ganar dinero de volada, llama ahorita antes de que se lo lleven. ¡Daniela! ¡Identifícate, papuchona! ¡Romo! ¡Hola! <ríe> ¡Hola, hermosa! ¡Oli! ¿En qué trabajas? Oli, Obi! Uh, soy caregiver. ¡Oh! oh ¿Cuida viejitas? Sí. <ríe> No, ¿Cuánto nos cobra porque cuida la chela, Prieto? <risa> Cállate A usted, don mucho. Mi reina, no les hagas caso a estos par de hediondos Vamos a ponerte una canción y me tienes que decir ¿Cuál es el nombre de la misma y quién la canta? ¿Está lista, Mapuchona? El nombre de él, oh, la canción y quién la canta, ok Ok, ¿está lista, mi amor? Sí Sale, vale, ahí te va la rola, la primera Yo tengo una que quise mucho Bien en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora ay. ¿Cómo se llama la canción y quién la canta? Papuchona, ¡suspenso en este concurso! Ah, ay, no sé... Ay, ¿Mi jaquecita? Sí. ¡Sí! ¡Sí! la canta? Ay, um, oh, Dios, ¿quién la canta? ¿Los Tigres del Norte? ¡Sí! ¡Sí! sí. ¿Sí? Me encanta el espacio del suspenso que dejan. La gente se emociona. El gallo no canta. Ya cantó. Pela. No, no, no. No, don Poncho. Muy bien, entonces mi amor, ¿quieres continuar el concurso? Ya llevas 20 dólares acumulados en tu cuenta retira. de banco. Oh. ¿Quieres continuar o te retiras? Okay. Uh, Continúo. Vamos, ¡Woo! entonces. ¿Cómo se llama la canción y quién la canta? La canta MS. Sí. ¡Sí! No los cholos, eh. ¿Y se <risa> llama uh, "Mi casita". Ay. No. la damos. ¡No! ¿Qué? No se llama así. ¿Quieres que te ayude alguien del público? ¿Te puede ser ganar o perder por Instagram, arroba el show de Pilín, o por Facebook, el show de Pilín. ¿Quieres que te manden el nombre de quién? Ah. ¿De cuál es la canción y cuál es el nombre? A ver, por favor. ¡Pela! ¡Eres Don Poncho! ¡Bueno! ¡Gallo! ¡Don Poncho! Vamos a escuchar entonces ¿Sí? Si alguien nos manda ahorita por Instagram Arroba y Choplino en Facebook la mandaron. La Mi reina Te pueden hacer ganar O te pueden hacer perder Ahí va Corrucú Y la cantan Las agujetas de mis zapatos, violín. Mi amor ¿Estás de acuerdo? Ok ¿Estás de acuerdo? No Sí No, no. Hola no, espérate, amor? espérate. ¿Qué pasó, papuchona? Pela. Qué pasó, pela callea. Papuchona, ¿Carmen? Ajá. ¿Mi Daniela. Reina? Daniela. Mi amorcito corazón. No tengo tentación. No, no es esa, mi amor. Ah. No. ¿Mm? Okay. ¡Pela gallo, papuchón! <risa> ¡Hijo de <risa> ella. ¿Qué pasó? Ríete. Con el show más bipolar de la radio. ¡Esto es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! El show de Piolín. El show número uno del país. La policía. La abogada Vanessa te puede ayudar. Al 1 8 848 1414 Oye, dime, ¿por qué será que te encanta el chile en papas? <risa> y a ¿Sí? el chile en barras. <risa> <risa> Familia hermosa, ya estamos con la abogada de... ¡Casos, Casos criminales, criminales! De la Liga Ay. Defensora para que nos ayude con una consulta gratis. Si tú necesitas una consulta gratis, si te agarraron borracho manejando, te agarraron sin licencia de manejar... Eh, mujeres de la calle... Violencia uh -huh. doméstica... Con armas... Fraude... Eh robaste unos chones ahí de la tienda y te agarraron. Sí. Entonces, ¿quieres asegurarte de limpiar tu récord para que no te vaya a afectar al arreglar papeles? Entonces, llama ahorita al 1-888-848-1414. 1-888-848-1414. ¿Cómo está, hermosa abogada? Estoy muy bien, aquí lista y dispuesta para contestar todas sus preguntas y también las preguntas del público. O so, cualquier pre pregunta que usted tenga o hay que... Suponer que no tiene a uh, que está confundido por X razón. Llámanos, por favor, porque debemos contestar sus preguntas. Si estoy confundido con mi sexualidad, ¿también le puedo no, hablar? No, DJ, por favor, no, no, no. Uh, Déjeme clarificar. Uh, si tienes cualquier confusión de cualquier caso criminal, ah. le podemos ayudar. Pues sí. él tiene de todo, abogada. Está confundido por todos lados. El DJ, sí. sí. Vamos con un paisano, Pedro. Tiene una pregunta. Identifícate, Pedro. ¿Qué, Pedro? Pedro, no, qué, qué gusto es. de verte. Habla, habla Pedro y pues mi pregunta es que ¿cómo le puedo hacer? Porque la policía me paró y saben cómo so? es la policía de acá de Los Ángeles. Me uh -huh. paró y este me pusieron una carga de y cuando yo en realidad, en realidad, perdón, en realidad, en realidad uh -huh. no tomo. Y antes de que me parara, me fui a comer unos tacos de birria y con, con mariscos uh -huh. al, a la hora. Y uh -huh. no sé puedo hacer? Violín, yo para la gente que no es borracho, como Pedro, como yo. Cuando uno está pisteando, tiene que echarte sí. unos tacos de birria para que no le pegue duro y no oh. se dé cuenta la policía que está borracho. Ese es el truco. Don Poncho, I don't speak Spanish really. Okay. Ah, es Casimiro, que no. güey. Es Casimiro que anda borracho. <risa> ok, Pedro, wow. entonces tú ibas manejando, te paró la policía, pero habías tomado un poco y te dieron un DUI. No, no me tomé como dos, DD. Oh. No sé como tú. cómo tú. ¡Uy! Anda allí en perrucha, Pedro. Entonces, Ajá. así como Pedro está llamando para consulta gratis, tú puedes llamar al 188 848-1414 Llama para que tengan una consulta gratis De cualquier caso criminal Si te agarran con droga una pistola también Llama al 1-888-848-1414 -14. Abogada, entonces A Pedro lo agarraron manejando Y él había uh -huh. este, comido unos tacos de birria Antes Para que yeah. no le pegara antes La, <risa> la, eh, la cerveza hey. Entonces, sí. este ¿qué puedo hacer? Ahorita lo agarró la policía Bueno, tengo varias preguntas. Dice que lo, lo detuvo la policía y le hicieron, la pregunta es esta, le hicieron exámenes físicos en la calle para, ver, para determinar si usted estaba ebrio. por ejemplo, lo hicieron caminar, soplar um, una máquina. No me hicieron el... el, el, el, el test. O le ¡Oh, le soplaste el aparato al policía! ¡Ay, qué rico! ¿Eh? ¡Video! ¡Video! ¡Video! ¡Ay, ay, ay! La cosa es esta, es que es muy importante saber que cuando una persona es detenida por la policía por manejar bajo el acceso de alcohol, le van a hacer varias preguntas para determinar si usted está manejando ebrio. Pero so aquí, si Pedro dijo que él había tomado dos cervezas antes de comer, entonces él ahí ya se está perjudicando. Él se está oh. incriminando, diciendo que estaba oh. manejando quizás ebrio. So, quizás el nivel de alcohol era era muy bajo me supongo que era bajo porque dice que se tomó dos cervezas y después comió pero manejar bajo el efecto de alcohol todavía es un delito son muchas personas piensan oh me tomo unas dos cervecitas tres cervecitas como pasar unas dos tres cuatro cinco horas y estoy bien pero so, recuerde que Antes del arresto, usted puede renunciar a, pre a contestar cualquier pregunta y incluso cualquier examen que le haga en la calle, lo que él dijo, un field sobriety test. Um, oh, ¿Uno se puede negar a hacer eso? Ya. Exacto, sí, pero después del arresto, el momento que la, el oficial le dice ok, usted está arrestado por manejar bajo el aspecto de alcohol, en ese momento el oficial le va a preguntar, le va a decir necesitas hacer un examen químico, Uno, usted no se puede renunciar a hacer ese examen porque si usted renuncia a hacer ese examen químico, entonces la, la licencia va a ser suspender por un año, Bien, ¿viva okay. a querer suspender la licencia por un año. Esa es la, la, la diferencia, antes del arresto se puede negar de contestar preguntas, hacer esos exámenes, pero después del arresto, entonces tiene que ser ese examen. Entonces, ahorita examen. fuera del aire, que te ayude, Pedro, la abogada Vanessa, para que así sepas cómo defender este caso y que no te quede en tu récord, carnal, sí. para el día de mañana que quieres cerrar las papeles. Entonces, llamen ahorita para cualquier consulta gratis de un caso criminal que tengas al uno 848 1414 -14, 1 ocho 848 1414 -14. Pedro, no te vayas, ¿ok, hijo? Ese fue ya se fue. Se fue a echar otros tacos de birria.